Ay de gente ay, ay, ay. Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado al Derrota, le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Que tal, que tal se si siente, corazón, ahora si sí te pegaron.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 siente corazón, ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota